domingo, será el primer evento que, que tiene cita eh, la Liga Nacional después del receso eh, todavía falta un equipo clasificarse para el Super 4 saldrá del partido televisado eh, el día 22 de diciembre en Comodoro Rivadavia, ahí van a jugar gimnasia de Comodoro Rivadavia frente a Bahía Vázquez, el ganador será el cuarto pasajero de esta nueva edición del Super 4 circuito. por lo que me contaron hoy Eh, no, no digo que es oficial ni mucho menos, por lo que me contaron hoy el Super 4 no sale de Concepción del Uruguay o de Corrientes en eh, Corrientes todavía no tienen la respuesta a, a, a la propuesta que ellos hicieron pero eh, de parte de la gente que está vinculada al evento me acaba de decir que Concepción del Uruguay y Corrientes serían las dos sedes eh, que hoy por hoy tienen mayores chances para poder hacer, eh, poder realizarse el Super 4, el 7 y el 8 de enero ¿Por qué no San Lorenzo? Aparentemente hay una vieja deuda que mantiene San Lorenzo de Almagro eh, con, él, con la Liga Nacional y eso haría que este, el evento no vaya a disputarse en el Estadio Roberto Pando, así que Eh, hoy por hoy eh, fuera de carrera San Lorenzo Concepción del Uruguay y Corrientes son las dos plazas que corren con ventaja para disputarse el, el Super 4 que se va a llevar a cabo el día 7 y 8. Ayer gran victoria de San Martín de Corrientes ganándole a San Lorenzo Armado por 4 71 a 67 el señor con el que vamos a hablar Es un tipo que entiende mucho el juego, que lo ve muy bien, que lo juega sencillo, que tiene mucho talento en su mano y que ha recorrido este, la liga, la liga española y la liga nacional. ¿Cómo te va, Matías Franco, Santiago y Fabián. Te saludan. Hola, buen día para ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Mati? Bien, bien. Mira, recuperándome del partido de anoche que fue, fue bravo, con mucho desgaste, hacía bastante calor en la cancha, así que bueno, acá recuperando energías. Está muy bien, y, y un, un partido que independientemente de, de todo lo que falta y, y de todo lo que, que se va a jugar de acá en más, sirve para, para medirse un poco y para saber dónde están parados, ¿no? porque se enfrentaron contra San Lorenzo, que en teoría es el equipo, digamos, con ustedes, son los dos equipos más poderosos, uno de la norte y uno de la sur. Sí, de momento, bueno, los dos punteros, y bueno, era un, era un lindo parámetro para ver, como decís vos, no estábamos parados. Eh, y bueno la verdad que, que salió un partido emotivo, creo que lo que se esperaba de ese partido se cumplió y bueno, fue un partido muy duro, eh, con dos equipos que bueno, que, que tienen mucha calidad, muchos jugadores buenos y la verdad que nos defraudamos así que bueno, contento porque nos llevamos un triunfo, más allá de, de que todavía falta mucho sirve para, para seguir agarrando confianza y para, para mostrar que, que somos cosas serias, ¿no? ¿Y cómo lo habían planificado? ¿Qué habían planificado ustedes? No, sobre todo era eh, no dejarlos correr a ellos porque se sienten muy cómodos corriendo. Lo habíamos visto en el partido que jugaron en Formosa que, que cuando pudieron defender y correr sacaron 15 puntos en, en dos minutos y era eso, ¿no? No dejarlos correr y después intentar que no nos hicieran... Daño en el juego interior, que nosotros con, con un lesionado solamente teníamos un solo cinco que es Damian Entonces ayudó mucho ahí y creo que, que lo logramos en gran parte del juego eh, A ver, eh, Silboot sí, era una no baja muy sí. es cierto, San tampoco tenía a sí, sí, en el señor. plantel Pero para ustedes, eh, Jeremy Wood también es un jugador muy importante Así que lastimaron mucho la pintura Sí, sí, bueno, Tinto jugó, jugó un partidazo, se la bancó ahí con con los 3-5 que tiene eso, porque al final Calfani está jugando un poco de 4 porque, bueno, intenta cubrir la baja de Deck. Eh, y Tinto se la bancó, después por el momento jugamos con con Leo y con Fred Aguerre eh, jugando ahí el 5 falso y, bueno, la verdad que, que más allá de la baja logramos hacer eh, daño. Eh, Ellos lo sintieron y bueno, eh, después defendimos, defendimos bastante bien, no dejamos eh, jugar cómodo en ellos y bueno, creo que, que lo que habíamos planteado, muchas cosas no salieron y bueno, eso nos ayudó a, a que no, nos, quedamos, nos quedamos con el triunfo, ¿no? Sí, pues. Matías, eh, nunca es fácil rearmar un equipo con pretensiones y con jugadores totalmente nuevos en el equipo como sucedió esta temporada en la cual hubo una inversión importante del club. Pero bueno, parece que encontramos muy rápido la química. ¿Cuál es la clave para este gran momento de San Martín que los hizo ser el primer clasificado del Super 4, liderar una conferencia norte que está durísima, pero el cual, la verdad, la han ganado con amplitud? Sí, es que nos, nos sorprendió todo, ¿no? Eh, es difícil encontrar eh, el juego, la química, en un equipo nuevo completamente, porque bueno, al final solamente Udi y yo somos los que seguimos. Y ya de otra temporada el equipo se sintió cómodo, creo que... Que la clave es que somos un equipo que, que es poco egoísta que, que cada uno eh, espera su momento eh, respeta al, al que está bien y, y lo ayuda a explotar hemos encontrado rápidamente el rol de cada uno y eso hace bueno que, que todo sea más fácil ¿no? después eh, el, el ganar te lleva a que el ambiente sea muy bueno, distendido y bueno, te, eso sirve pero sí que sorprendo porque bueno eh, es un equipo nuevo y Si me hablas con cualquiera te voy a decir lo mismo Que, que no hemos entendido desde un principio Y bueno, eso hace todo mucho más fácil Y de la manera vienen las selfies ganadoras, ¿no? Que ya costumbre sí. el post-partido Sí, sí, eso fue Después del clásico que ganamos Empezamos con esas selfies bueno, eh, no paramos Paramos una bella el partido siguiente arriba Así que ahora hemos vuelto A la selfie Estamos hablando con Matías Mescano El jugador de San Martín de Corrientes De ser buena victoria 71 a 67 para el equipo de San Martín que ahora el jueves va a tener otro difícil partido frente a, a Bahía Vázquez ¿no? Este, eh, si si, si San Luis es un equipo que exige que obliga eh, los chicos de Bahía los van a también poner en un compromiso porque son chicos muy jóvenes y vienen con algunos partidos, bueno van a jugar mañana ¿no? Eh, no van a jugar hoy contra los niños de Formosa así que no van a tener tanto descanso, pero es un equipo muy muy joven ¿no? Y será otro Otro difícil escollo para, para el equipo de ustedes, ¿no, Mati? Sí. Eh, hace dos temporadas atrás hablábamos de que vaya era un equipo joven, que, bueno, que corría mucho, y ahora a todo eso le han, le han agregado que están jugando muy bien y ya, bueno, han, han dado un paso adelante en eso, ¿no? Que ya, ya entienden el juego, eh, hacen un básquet. La verdad que, que da gusto verlos jugar y sabemos que vamos a, que va a ser el juego de otro partido eh muy intenso en lo físico y en el, en el juego también así que bueno está preparándonos para eso está muy bien está muy bien cuando arrancó la temporada eh, tenían un objetivo, ¿no? que obviamente el equipo se armó para eso eh, contratos eh, buenos con jugadores buenos algunas renovaciones, como en el caso tú en el caso de Sebastián González eh, no casi ya unos cuantos años que estás en el club ¿qué expectativas eh, veías ¿Y cómo se encuentran ahora que están a un 40, casi un 45% del camino? No, está claro que cuando yo llegué acá a San Martín, eh, la idea era ir creciendo temporada a temporada, ¿no? Pasa que, bueno, la primera temporada no fue muy bien, después la temporada pasada, eh, final de Sudamericana, y bueno, eh, el, el club quiere seguir creciendo y, y la idea con la que se este año, ¿no? Es eh, ser protagonista e intentar, bueno, Eh, llegar lo más alto por cima sí la liga. Así que a eso no le esquivamos, sabemos que tenemos un equipo con grandes jugadores, de grandes nombres, y, y muchos nos han puesto en, en eso, en ese pelotón de candidato y nosotros a eso no le esquivamos. Encima hemos tenido un comienzo que ilusiona eso, así que bueno, con la clasificación al Super 8, al ah, Super Cuatro, perdón. Eh, así que bueno, somos conscientes de que, de que tenemos material para, para llegar lejos. Y, y la gente del básquet no ha puesto ahí así que bueno hay hay que agarrar eso hay hay que trabajar y, y no esquivarle al bulto de, de ser candidato no te sorprende vos que tenés varias temporadas jugadas en Atenas te sorprende su este arranque negativo que tuvo no sé eh, es raro verlo ahí no eh, en esa situación pero bueno ya ya viene de un par de temporadas que Que no lo hará hacer pie es verdad que que la zona norte o la liga ha zona norte pero la liga se ha emparejado mucho y y se ha armado de, de grandes equipos eh me habíamos acostumbrado a, a una época a ver siempre Atenas arriba dominando después fue Peñarol y ahora bueno todo ya se ha emparejado mucho ¿no? Eh, se hace raro bueno porque es Atenas pero bueno eh la liga creció mucho en cuanto a los equipos entonces bueno pueden pasar estas cosas ¿Y qué opinas al respecto de jugar tan seguido en la liga? Ya que decías que era pareja, en tanto a lo físico como lo ves, ¿te gusta que sea así? A ver, nos gusta jugar, es verdad que, que por ahí es necesario tener un par de días de descanso, pero bueno, al final a los jugadores les gusta jugar mucho eh, y somos bastante de, de quejarnos, porque cuando jugamos poco, entrenamos mucho, nos quejamos porque entrenamos mucho y ahora que jugamos muchos partidos seguidos... Eh, nos quejamos, pero bueno, es, es lo que hay. Eh, creo que van bueno, un par de días con este formato y bueno, eh, los clubes han decidido que es ah, así. Hay que cuidarse más, eh, recuperarse bien para para intentar estar lo mejor posible. Está claro que, que a los más veteranos nos cuesta más, pero bueno, eh, al, al fin y al cabo nos gusta jugar a nosotros, así que bueno, eh, hay que aprovechar que, que tenemos esa posibilidad. Está bien lo ¿no que decís, está bien porque... Eh, eh, pa pasa muchas veces viste pasa como cuando tenés un parate y después volvés dicen el parate nos perjudica por ahí sí. es que, bueno estos nueve días no van a venir bien para trabajar este uno nunca sabe bien cómo cómo es eso sino que hay que pensar o tratar de pensar en el, en el bien común de la competencia no que y somos es así en realidad todos los seres sí, humanos sí, ¿viste? Sí. cuando sí, sí. Este, cuando tenemos algo por ahí no nos damos cuenta y no lo nunca valoramos con, nunca, nunca con nada así que... exactamente exactamente pero a mí no me gusta, a mí no me gusta la, la la cantidad de partidos eh, que hay, que, que se juegue todos los días, no lo que digo que por ahí una una cantidad de partidos menos, y partidos menos, que damos sí, es para preparar este mejores cosas, ¿no? Por ejemplo, es una picarea por ejemplo que el partido, lo dije ayer, lo digo hoy y lo voy a decir, y me parece que es algo que tiene que ver con eso. Por eso quiero separar bien y comparto lo que dijo Matías, ¿no? Que al jugador le gusta jugar, después cuando juega menos te quejas porque juega menos, cuando juega más, yo comparto eso, ¿no? Este, que somos un poco así los seres humanos, todo en general. Este, pero digo, eh, con un con un calendario un poquito más desahogado, Eh, con un poquito más de margen y de para poder maniobrar eso quise decir este, digo el partido de ayer se puede haber jugado el miércoles en vez del lunes y va televisado no el, claro sí sí, sí cosas que viene. en vez del, del lunes y puede televisado por qué digo esto porque es un partidazo porque están los dos sí, mejores sí, sí. equipos entonces es, es, en esa estructura de calendario o en esta estructura de calendario mejor dicho lo que no te permite la cantidad de partidos es poder eh, tener la facilidad para poder elegir y acomodar un poco más el sexto claro. sí, sí, eh, sí, te entiendo eso, después y, y, o, o lo que le pasó a ustedes es que hubo unos problemas del sur ahora con los pasajes y tuvieron ah, que sí, meterle micro de, de Calafate a, a, a Hispano y después de la vuelta de Buenos Aires a Corrientes sí bueno fue, tuvimos la vuelta, fueron 24 horas en total Que claro, de, la claro, eso de la gente, es. que son... salimos es, que es, es es el punto donde hay que ponerlo eh, en, en ese tipo de cuestiones no la claro, claro, sí. no cantidad de partidos que por ahí se juega o cuántos partidos juega el, el jugador en una semana porque por ahí este antes, a esta altura del año todavía los equipos jugaron casi la misma cantidad de partidos que con el formato anterior si te pones a pensar claro claro sí, sí este lo que pasa es que eh, yo eh, a mí me gustaría también que se juegue menos partidos por esto que le estoy diciendo, tenés más margen para para hacer algunas maniobras que puedan ir en beneficio de la de la de la competencia bueno eh, crees este Mati que el hecho de que por ejemplo San Lorenzo que va a tener competencia continental eh, y, y va a tener que enfrentar los cuadrangulares en el día de las Américas, y, y por ahí ustedes están más desahogados en ello eh, ¿puede afectarlos a ellos y, y beneficiar a otro equipo? ¿O crees que con el plantel que tiene San Lorenzo eh, no va a ser ya eso en ellos? Tiene un plantel muy largo. Ayer cuando veíamos el video de, de scouting, tienen 11 jugadores, contando a, a DEC, ¿no? Eh, de primer nivel, o sea que a ver siempre el hecho de, de tener la competición extra te puede te puede afectar un poco pero tienen un equipo que es larguísimo y imagino que bueno que, que julio sabrá mover bien para para que llegue en buenas condiciones a a todos los compromisos que tienen así que no creo que, que van a tener problemas ¿Y, y vos cómo estás físicamente ahora cómo cómo venís con esa espalda que te tenía a mal traer cómo cómo estás La no, verdad que muy bien. Eh, llevo, bueno, desde que llegué acá que, que salvo algún partido que no he perdido pero por cosas eh, que no tienen que ver con la espalda, he aguantado muy bien. Eh, me estoy recuperando bien después los partidos, con, con el físico, con el fisio y, bueno, eh, cuidándome más de lo que me cuidaba antes, ¿no? digamos Porque, bueno, eh, no tengo que hacer para, para poder aguantar el ritmo. Pero esta temporada, sobre todo, me estoy sintiendo muy bien eh, físicamente en el juego, con el equipo así que, que disfrutando como hacía mucho no disfrutar, se puede pues está muy bien, me parece dado eso. pregunta Santiago Ortega bueno Matías, eh, la última de mi parte eh, con el objetivo cumplido de entrar al Super 4 eh, ahora el objetivo es ganarlo y segundo eh, ¿cambiaría mucho si juegan o no de local? digo, ¿están haciendo fuerza para que la dirigencia haga el esfuerzo y lleve el Super 4 a corrientes o da lo mismo? La verdad que nos enteramos ahora hace un par de días que había posibilidad de que se jugara acá, no, no sabíamos nada. Eh, a nosotros nos vendría bien, bueno, por el hecho de jugar de local y que te evita también un viaje. Eh, siempre es preferible jugar de local, ¿no? Eh, encima venimos bastante fuerte en esta cancha, así que, que sería lindo jugarlo acá. Eh, aparte porque me imagino que va a haber buen clima en la cancha, San Valenzo siempre trae gente estudiante de Concordia eh, seguramente va, va a acercar público de eso, así que si se jugara acá me imagino que, que habría un lindo ambiente para, para ese torneo, a nosotros no, nos gustaría jugarlo acá también, ahora que, que nos hemos enterado, así que, que está claro que, que después de la clasificación el objetivo es, es ganarlo, porque bueno, es ese torneo que corto, que que sirven y bueno, al, al club le vendría bien así que ojalá que, que se dé y, y podra, se pueda disputar acá Martín te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un saludo enorme y felicitaciones por la gran victoria 71 67 este, bueno, a seguir a seguir para adelante, ojalá que puedas seguir disfrutando de esta temporada como lo estás haciendo hasta ahora, buen récord para San Martín eh, que alcanza con la victoria de ayer al mismo récord de San Lorenzo con 21 partidos 16 ganados, 5 perdidos nos estamos viendo te mandamos un saludo enorme y un saludo grande para toda la banda ahí. ¿eh? dale dale, un gusto hablar con ustedes como siempre un abrazo para todos ahí está, la palabra de Matías Mezcano eh, una, una, una de las figuras ¿no? que tiene San Martín de Corrientes que más allá de, de tener este, o de anotarse en el golero Matías es un tipo que, que ve muy bien el básquet y juega muy bien el básquet y que realmente este, es muy inteligente a la hora de, de poder sacarle a los compañeros. Metemos, ¿les parece la segunda pausa de este programa? Eh, ya te dijimos que ganó Ferro, ya te dijimos que ganó San Martín, te hablamos de la gran victoria de Estudiantes de Concordia frente a 15 100, 77 te contamos que el Super 4 está quedando mano a mano, este,